Ya son las 10 y 45, el cielo está parcialmente cubierto, la temperatura 18,2, en este momento no hay viento en superficie. Y vamos a tomar comunicación telefónica con el doctor Fernando Levene, que es el actual vicepresidente del Colegio de Abogados y asumió el cargo en el periodo 2008-2012, es el Colegio de Abogados de La Plata. Doctor Levene, buen día, ¿cómo le va? Carlos Tosca lo saluda. Muy buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Doctor, bueno, de viaje para la ciudad de Saladillo, ¿con qué motivo? Bueno, en realidad estamos haciendo Saladillo y también Lobo. Estamos visitando a las asociaciones con motivo de la elección próxima que va a ser el jueves y viernes. El jueves en las asociaciones y el viernes en La Plata.、Ajá. Así que estamos saliendo de, de recorrida para recoger un poco. Las inquietudes y contar lo que son nuestras propuestas, y bueno, t r a t a de pedir el acompañamiento de, de los abogados del interior y bueno, y tratar de intercambiar un poco de opiniones. Ajá.、Eh, doctor, ¿cuáles son los rasgos caracterizadores de, de pluralismo y participación en la lista que usted este, integra? Bueno, un, un poco el título de nuestra lista、claro. resume lo que son las ideas básicas nuestras. Nosotros somos abogados independientes que no tenemos. Ninguna participación partidaria política donde justamente el pluralismo hace que nuestra lista confluya de todos los partidos, gente que tiene pertenencias, pero con una idea central base que en el Colegio de Abogados lo único que se piensa es para y por el abogado.、Ajá. Esto es un rasgo característico de nuestra agrupación que hace muchos años venimos en el Colegio de Abogados. Y tratamos de, bueno, a partir de este pluralismo, comprometer la participación de todos los, los protagonistas, de todos aquellos abogados que tengan intención de, de alguna manera, con una vocación colegial, tratar de ayudar a que nuestro ejercicio profesional sea cada vez más digno y tratar de jerarquizarlo para que. Nuestra profesión sea cada vez una herramienta más digna para tratar de lograr nuestros objetivos como abogados. Doctor, dado que usted está desde el 2008, ¿cuáles han sido a grandes rasgos las acciones que ha llevado la actual gestión? Creo que quizá no o debería decir la gente que está del otro lado, pero nosotros por lo menos siempre tratamos de darle, como desde la gestión, una impronta abierta, un colegio abierto donde. Tratamos permanentemente de dar más y mejores servicios al colega. Hemos implementado muchos beneficios, no solamente al colega, sino también a la familia del colega.、Eh, hemos trabajado por tratar permanentemente las distancias con las asociaciones. Sabemos perfectamente las dificultades que tienen en cuanto a los accesos a venir a trabajar en La Plata. Entonces, estamos permanentemente trabajando para optimizar. Lo que es también el ejercicio de la profesión del abogado del interior.、Claro. Eh, nos hemos caracterizado por ser un colegio de puertas abiertas, un colegio de servicios. Obviamente, hacemos todo lo que está a nuestro alcance.、Eh, estamos permanentemente en la tarea cotidiana trabajando por jerarquizar la profesión. Y esto es algo que es un compromiso diario, permanente. Bueno, en mi caso, si bien hace cuatro años que soy vicepresidente. Eh, en realidad, hace ocho años que ya estoy en el colegio, acompañando junto a Pedro Auge en el colegio. Y bueno, creo que de alguna manera lo que nosotros venimos a ofrecer es nuestro trabajo.、Claro. Eh, a veces alcanza, a veces no alcanza, pero siempre tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance.、Uh -huh. Estás escuchando al doctor Fernando Levene, actual vicepresidente del Colegio de Abogados de La Plata. Y también、eh, usted nos decía, doctor. Estaba hablando de los abogados que、eh, están en el interior. ¿Cuál, cuál sería el beneficio、eh, a futuro por la lista pluralismo y participación en caso de renovar el mandato? ¿Qué, ¿Qué cosas plantea para los abogados que no están en la Ciudad de La Plata, que son los que van a votar en, en las zonas del interior, en los distintos lugares de, de la provincia? Bueno, en realidad, es lo que es el Departamento Judicial de La Plata, que abarca hasta Saladillo. Exacto.、Eh, Fundamentalmente, nosotros、eh, tratando de, de alguna manera de receptar con una vía más directa y canales más eficaces con el interior, nosotros eh, estamos eh, en esta elección, en nuestra lista, estamos integrando u n o de las personas representativas de lo que, el, lo que fue las asociaciones del interior, acompañando a la lista José Irazú, que bueno, ya tiene su vasta trayectoria en. En lo que es los abogados del interior, lo que esto fundamentalmente apuntamos a que haya un contacto mucho más directo, mucho más fluido entre lo que es la gestión desde La Plata, que es mucho más centralizada, y tratar de recetar vía José todo lo que son aquellas inquietudes, aquellos obstáculos de una manera más directa y más ágil para tratar de sortear. Todos los obstáculos que tenga la gente del interior. Nosotros sabemos perfectamente cuáles son las dificultades que están atravesando hoy、eh, los abogados del interior. Sabemos que hay atrasos en el cobro de los IUS. Bueno, estamos trabajando permanentemente desde la gestión y nos comprometemos a seguir trabajando por optimizar que el cobro sea mucho más ágil. Sabemos que hoy hay atrasos, que, bueno,、eh, por lo menos nuestro deseo y nuestra intención es trabajar para que e s t o sean. Mucho más rápido s en el cobro para que el colega pueda disponer rápidamente de, de, este, de estos pagos. Estamos trabajando también en que los servicios que se están brindando desde el colegio lleguen de manera más directa a los colegiados del interior,、eh, que puedan ellos inscribir, acceder a lo que son los beneficios de las áreas académicas por vía internet,、eh, el, el, la, los servicios de la vía web, que puedan inscribirse, no tengan que venir a hacer. Pagos de matrícula al colegio, que puedan inscribirse en los cursos, tratar de optimizar todo lo que son los servicios vía electrónico y también trabajar en lo que es, en esta línea, en lo que es la fibra electrónica, los expedientes. Lo estamos perdiendo, doctor. ¿Me escucha? No sé si me escucha. Bueno, doctor, se nos, se nos corta, se está quedando sin señal. Ahí se quedó sin、sí, señor. Bueno, estábamos a, hablando con el doctor Levene, el doctor Fernando Levene, el actual vicepresidente del colegio que asumió el cargo en el 2008.、Eh, va de candidato a presidente ahí en el colegio de Abogados de la Plata por la lista Pluralismo y Participación. Está viajando, por supuesto que no está manejando, está viajando